del Rosal son como Celia ahora solo me pregunto quizás me quieras y no hago más que repetir tu nombre Celia entramos juntos a la iglesia Ahora el tiempo nos dirá que yo conseliar no nos separaremos más que Dios Nos dirá que yo con celía no nos separa de Jorge.